Yo no sé si hablarle de esto, porque a lo mejor a él estas cosas no le importan. Ayer estuve viendo un poquitito de, de la televisión pública del Canal 7 y transmitieron el lanzamiento de eh, un nuevo satélite que pusieron en órbita terrestre y este satélite fue armado aquí en la Argentina. Parece ser que ya están armando un segundo satélite para dentro de no sé cuánto tiempo. Eh, muy interesante Pero yo no sé si esto es chauvinismo o qué, pero realmente emocionante que un país como el nuestro, al que siempre de alguna manera estuvimos, no sé si menospreciando o mirando en realidad en qué puesto está de este mundo de tecnología, eh, a mí me impresionó. No sé si a Nicolás Olseviki eh, habrá impresionado esto del lanzamiento de, de un satélite. ¿Estás ahí? Estoy acá, Kike. ¿Cómo te va, querido? Bien, señor. Acá estoy. Bueno, eh, sí. Pues, por supuesto que me impresiona, me alegra, me eh, me impresiona en, el, uno, en, en un doble sentido, digamos, ¿no? Por un lado es, es increíble a lo que a lo que llegamos como especie. Sí. Ese es el primer, okay, okay. Eh, Ese es el primer factor de impresión siempre, porque sí. Nosotros vamos avanzando cognitivamente, vamos entendiendo cada vez más cosas, pero mm. nos cuesta tomar dimensión de lo, lo importantes que son esos conocimientos y lo verdaderos que son esos conocimientos. Sí. Y, y solamente tomamos dimensión de eso cuando vemos esto, cuando claro. vemos que, con ecuaciones, sí. que con, con, con ecuaciones que se descubrieron, Eh, llega, podemos poner un satélite en órbita eso es impresionante el segundo factor de impresión es sin duda el local claro, es claro. lo que vos llamás eh, chauvinismo es sí. cierto que la ciencia es universal en el sentido de que se supone que los conocimientos de la ciencia son válidos para todo el mundo sí. pero también es cierto que es un factor de desarrollo de un País de una nación muy importante. Ajá. Entonces, me parece que está bien ponerse contento eh, como argentino porque podemos hacer estas cosas desde acá. Ajá. Es decir, y que puedo, puedo deshacerme del término chauvinismo. Podés deshacerte, sos un nacionalista de izquierda, Quique. <risa> Está, está buenísimo eso. Eh, sí. Uno puede ser, uno puede ser nacionalista sin sí. sin cederle a la derecha, me parece. No, claro, claro, claro, claro. No, sí. no podemos cederle a la derecha el patrimonio del nacionalismo, ¿no? Correcto, correcto. Muy bien, muy bien dicho. Casi, casi, casi peronista tu discurso. ¿Viste? Soy un, un científico peronista. Un científico neo-peronista. <risa> un científico neo-peronista. No, y por otro lado también hay, hay otra cosa que es sí. importante en este contexto, sí, sí. Que, es, eh, que es algo que ya hemos hablado muchas veces, pero es un contexto de inobjetable ajuste. Ajá. Es muy difícil negar que hay un ajuste muy fuerte en ciencia y técnica, en todas las dependencias de ciencia y técnica. Sí. Y cada tanto mostrarle a la sociedad las cosas a las que lleva el desarrollo científico uh -huh. puede servir. Sí, sí, sí. Digo, sí. porque es, es, es difícil contar. Nosotros muchas veces hablamos de, de las cosas que más me interesan a mí, que en general no tienen aplicaciones prácticas inmediatas y que me parece que también son un poco las que más te interesan a vos, Claro. pero a veces uno tiene que mostrarle a la sociedad que lo que el conocimiento genera sí. sirve. Bueno, lo que vos haces se, se arrima mucho a la divulgación científica, aunque vos le quieras poner otro nombre Es que yo hago divulgación científica lo que sí. pasa es que a mí lo que me interesa a, a mí no me interesa Por ejemplo, no me interesan las noticias científicas. Ajá, ah, ok, ok. Eh, es muy difícil, ya te habrás dado cuenta, nos conocemos hace cuatro años, charlamos hace cuatro años, es muy difícil que yo me concentre en una noticia científica y te cuente, mira, por ejemplo, hace poco entregaron los premios Nobel. Sí. No se me ocurre hablar de los premios Nobel en una columna. Ajá, ah, ok. Okay. No me interesa la actualidad científica, no me interesa la actualidad en el sentido de no me interesa la novedad, no me interesa la noticia, no me interesa particularmente el periodismo científico. Sí, sí me interesa la divulgación. Ok, okay. Está, Mira, está, está, está clara la división. Ideas, ¿no? Sí. O sea, contar ideas, porque sí, de sí. eso se trata la divulgación. Ajá, ajá. Sí, lo que pasa es que las noticias científicas tengo la impresión que siempre están eh, dando vueltas alrededor de pequeños descubrimientos impresionantes. ¿no? Es, es como si eh, el periodismo científico se dedicase, esto entre comillas, a cierta información amarilla dentro de la ciencia. Sí, absolutamente. Ah. Mi impresión es que lo que hace el Lo, lo que ha pasado con el periodismo de un tiempo a esta parte te diría de 30 años a esta parte sí. o de 20 años a esta parte es que sí. se fue convirtiendo en una tecnicatura eso es bien en una técnica que uno puede aplicar sí. de igual manera a cualquier área de la realidad mm -hmm. bueno, y en el periodismo científico sí. Creo que pasa lo que vos decís, que estamos tratando, estamos no, porque yo no ejerzo el periodismo científico, pero se trata de buscar la novedad, sí. lo nuevo, okay. lo, lo que es realmente revolucionario, lo que es realmente, se escribe para un público nulo, o casi nulo, porque terminan leyendo la sección de ciencia solamente los científicos, Ajá. y nadie más, Ajá. y... Y termina dando una imagen de cómo funciona el conocimiento científico que no me parece que sea la adecuada. Por eso a mí me gusta más divulgar, a mí me claro, gusta más contar claro. cómo, cómo se llegó a una idea, por ejemplo. Sí, sí bueno, no lo, lo, que pasa, que... lo que pasa, eh, Nicolás, es lo de siempre. Se fracasa en, en aquellos ítems que tienen que ver con la comunicación. Este, Hay, hay mucho descuido en general, digo en todos los bolsones del conocimiento, ¿no? no solamente en la ciencia. Pero hay un descuido en la función de la comunicación. Le pasa a los gobiernos, le pasa a los docentes, nos pasa a todos, que siempre tenemos una especie de black hole en el tema comunicación. Claro, es que se concibe erróneamente la comunicación como un plus, o ah, sea, eso, sí, un, sí, sí, sí, sí, sí. sí, No, es un sí, poco así, uno sí. tiene un conocimiento. Sí, señor. Y hay un plus que es, bueno, eh, lo tengo que comunicar, pero si lo comunico mal no importa tanto. Claro, Eso claro. funciona así incluso en el, en el sistema académico. Sí, sí, eh, sí, sí, El sí, profesor, sí. no importa que sea buen profesor, importa que investigue bien. Correcto, correcto. Pero en realidad A no bien. es así. Sí. El profesor tiene que ser buen profesor, sí. porque está enseñando, está comunicando sí, sí, sí. y me parece que sí, que ahí hay que dar un giro porque la comunicación no es una parte que se le adosa al conocimiento no, científico no. Perfecto, de afuera. Perfecto, perfecto. Es una parte integral. Sí, señor. Siempre que, que tengo que recurrir a algunos temas para charlar con gente de comunicación, hablo de contenido y continente. Es decir, este, lo que quiero decir y cómo lo voy a decir, cómo lo voy a comunicar. Y una cosa eh, no depende de la otra, va con la otra. Absolutamente. Para, mira, ayer yo justamente charlaba con mi novia de esto y ella estaba muy indignada porque había recibido un, do, eh, un documento que era una ponencia para un congreso de colegas de ella sí. que estaba escrito de una manera incomprensible. Claro, claro. Incomprensible no desde el punto de vista gramatical. No, no, no. En, en el sentido de no es que tenía faltas de ortografía. No, no, no. no. Tenía problemas de sintaxis, y la claro. sintaxis es la estructura de una lengua. Y que es lo que vuelve críptico a un mensaje. Exactamente, y entonces la pregunta es, ¿ese mensaje se transmite? Si ese mensaje está escrito así, sí. ¿cumple su función, que mm. es que alguien lo reciba, lo decodifique, lo entienda? Eh, y me parece que no. Sí. Sí, sí, sí, estoy... Y, y está muy descuidado en todas las áreas, sí, eh, sí. El, el, te... el aspecto sí. comunicativo, sí, pareciera ser una sí. cosa subsidiaria. Ah, exactamente, no... exactamente. Sí, sí. se contrata a un licenciado en comunicación, bueno, porque hay que contratarlo y hay que cubrir ese espacio no porque se lo considere un elemento principal dentro, con el con el otro elemento que sería el contenido dentro de lo que se está investigando y lo que se está tratando de comunicar, ahora digo yo, vos hablar de esta cosa con tu novia, pero la puta madre que parió viste, somos dos nerds Sí, vos sabés que este, me, Lo que me decís recién de contenido y continente sí. me hace acordar un poco a una discusión que tuvieron a principios de siglo, los formalistas rusos, Ajá. que los formalistas rusos son la, digamos, los fundadores de la teoría literaria moderna. Sí. Eh, fundan la teoría literaria moderna. Entonces, una de las de las primeras discusiones que tienen es qué relación hay en la literatura entre la forma y el contenido. Claro. ¿no? Sí. Y uno de los primeros formalistas rusos dice pugna por o defiende la autonomía completa de la forma uh -huh. y dice, no importa el contenido, la forma es completamente autónoma, tiene sus propias reglas, etcétera, etcétera que es como el momento, digamos de manifiesto, el momento de, de rompemos con todo lo anterior sí. y arrancamos de nuevo dándole autonomía a la forma y después aparece otro tipo que es el más interesante, que se llama Tinianov, que lo que dice es no es que El, la forma sea autónoma del contenido. Ajá. Es que no hay contenido sin forma. Correcto, correcto. El contenido per se es una forma. Claro, yo lo comparo con la pintura. Hay, hay, un, hay La relación fondo-figura en una pintura es, es tan importante el fondo como la figura. El pintor, el pintor no pinta sobre cualquier cosa. Sí, exactamente, y de hecho el mismo paisaje, sí. pintado por un impresionista sí. y por un expresionista alemán, sí. no es el mismo paisaje. Eh, vuelvo a la transmisión de la televisión pública de anoche. Eh, no, no no encuentro críticas para hacer pero la impresión que tengo es que es también tomado como un espectáculo no inclusive los mismos conductores eh, los que parecían más serios eran no sé una ingeniera que había ahí y otro tipito que estaban muy calladitos y de vez en cuando metían algún bocadillo porque tenían que ver con la cuestión pero sigue siendo, no sé, algo, algo pasatista. Yo la verdad sí. es que no, no, no le encontré la vuelta. Mirá, eh, es, un, es un problema y estoy de acuerdo con vos. Me parece que uno de los modos que suele adoptar la comunicación pública de la ciencia sí. es la infantilización del receptor. sí sí, sí. Y como se infantiliza al receptor, se le... Se, de, de alguna manera se torna el contenido como una especie de circo, ¿no? Sí, eso o sea, es, eso es. Es tratar es, de mostrarle sí, sí. que, mira, esto también te puede interesar porque hay fuego, claro, hay luces de colores, claro, o claro. la matemática te puede interesar porque podemos hacer truquitos matemáticos. Claro, pero sin caer en la antípoda de eso. Es decir, una dosis de espectáculo la comunicación siempre tiene. sí. Porque eh, nos, lo, eh, el desafío que tenemos nosotros como comunicadores, sí. que es muy diferente al desafío do, de un docente, por ejemplo, sí. es que nosotros estamos obligados a conquistar al público que nos escucha. Claro. claro. O sea, nosotros tenemos que convencerlo de que se quede escuchándonos o de sí. que se quede mirándonos. Sí. sí, sí Entonces, pero, de alguna manera, sí. alguna cuota de... De seducción. No, claro, claro, claro. Tiene que haber. Sí, Ahora, sí, yo sí. estoy de acuerdo con vos en que cuando se espectaculariza demasiado, uh -huh. se termina perdiendo sí, lo sí, central. Sí, ¿no? Se, ¿no? Se, se, se termina banalizando el mensaje. Sí, eso, exactamente. Eso, se eso. termina. Que a mí no me, no me preocupa, por ejemplo, a mí no me preocupa excesivamente el rigor. Ajá. Quiero decir, yo sí. creo que hay mm. que ser riguroso. Sí, señor. Pero creo que la comunicación científica tiene que ir más allá del rigor. Okay. ok. Yo prefiero que una persona escuche esta columna y se quede escuchando y después me escriba diciéndome, che, en esto te equivocaste, en realidad es así, sí. que que cambie de emisora y se ponga a escuchar sobre bailando por un sueño. Por ejemplo. <risa> por ejemplo. Ahora uno tiene que ser riguroso, sí. pero sin perder ese carácter. Está bien, está bien. Es, sí. Seductor, sí, sí. digamos. Sí, me, me gusta, me, me quedo con, con eso, ¿no? Con, con esa, esa especie de mágica mezcolanza entre contenido y continente y entre rigor y seducción. Y te mando un abrazo grande y te vuelvo a llamar en unos días. Otro enorme, Quique. Cuídate mucho. Che, y habla de otras cosas con tu novia, te lo pido por favor. Vamos a empezar a hablar de boludeces a partir de ahora. Quédate tranquila. Chao. ¿A qué hora está bailando por un sueño? Chao, chao. Nos vemos. Eh. Chao. Lo escuchaste a Nicolás Olseriki aquí en el desconcierto.